Señoras señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Trampolín a la fama es un programa que alegra y que entretiene para tratar de contrarrestar la agotadora y extenuante jornada semanal en la que el espíritu se mimetiza en un languideciente sopor y letal. Y es justamente cuando todos nosotros nos constituimos para interferir en vuestros hogares, margen del mundo electrónico, de nuestra estratégica dimensión de su tiempo, con nuestro logismo humorístico y espontáneos estudios. <risa> <risa> <risa> <risa> A to po prostu my nie będziemy